101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Informativos, con Rosmari Alonso y Daniel González. Saludos, bienvenidos al tiempo de la información local. La Consellería de Sanidad volverá a llevarse este verano a partir del 11 de julio el segundo SAMU de Elche a Santa Pola. Para suplir esa carencia, el concejal del área, Carlos Sánchez, ha anunciado que la Consellería enviará a Elche una unidad de soporte vital avanzado, dotada con el mismo personal médico que el SAMU, pero sin camilla, es decir, sin transporte. Esto supone que el ayuntamiento ha tenido que asumir el coste de la contratación de un soporte vital básico para reforzar los traslados. Según el Edil Carlos Sánchez, esta ambulancia costará al ayuntamiento 15.000 euros. Este acuerdo supondrá incrementar en verano, con una ambulancia más, el servicio de emergencias. De tal forma que eh, pensamos que la dotación pues entonces está cubierta y ya pues tenemos un, una más, una, una ambulancia pues que cubre las necesidades de la población que se quedaban pues eh, con el, el apoyo que tenía que venir desde el SAMU que se localizaba en, en, en Santa Pola. Y entonces esta se va a localizar en el mismo sitio donde va la que se ha desplazado a Santa Pola y entonces pues tendremos cubiertas las necesidades de, de los ilicitanos Pues la contratación por parte del Ayuntamiento de ese soporte vital básico para reforzar esa unidad médica que enviará la Consejería de Sanidad este verano a Elche se trata de un acuerdo alcanzado con Ciudadanos para aprobar los presupuestos municipales de este año. Su portavoz, el de Ciudadanos, David Caballero, se ha mostrado satisfecho por el anuncio de Consejería de la aportación de nuevos vehículos, personal y servicios para el municipio durante los meses de verano. Y tras la medida que impuso Ciudadanos el che en estos presupuestos de 2017, los solicitanos van a ver cómo van a tener el mismo servicio en los meses de julio y agosto, con lo cual mostramos nuestra satisfacción y también advertimos al equipo de Gobierno y esperamos que ya no tengamos que seguir reclamando este servicio, que se reitere para los años 2018, 2019 y siguientes, pero no obstante, lo que también vamos a hacer es seguir incluyendo esta medida para que los licitanos sigan teniendo un servicio sanitario de calidad durante los 12 meses del año. Pues a pesar del anuncio de estas nuevas ambulancias por parte de la Consejería de Sanidad, el grupo de licitanos por elche CHEH, ...critica al Consejo por aplicar, dicen, más recortes en Elche... ...y fijar una clara discriminación en la asistencia sanitaria. El Edil Fernando Durá ha explicado que desde el 1 de julio... ...los ilicitanos, según la calle en la que residan... ...dispondrán de atención médica en el centro de salud... ...en horario habitual hasta las 9 de la noche... ...o carecerán de ella a partir de las 3 de la tarde... ...viéndose en este caso... ...obligados a desplazarse al PAS... ...o al Centro de Salud del Raval... ...y esto ocurrirá explican... ...porque los centros de salud... ...que dependen del Hospital General... ...cerrarán por las tardes... ...y los del Departamento del Hospital Vinalopó... ...no lo harán... ...aunque critican que abrirá con menos personal... ...de lo aconsejable, según Fernando Durá. La situación es lamentable... ...y PSOE y Compromís... ...están consolidando lo que criticaban... ...y prometieron que cambiarían... ...además... En este caso, aplican un nuevo recorte porque en la pasada legislatura los centros de salud gestionados por el Hospital General cerraban a las 5 de la tarde y ahora lo hacen dos horas antes. Al frente de nuestra sanidad necesitamos profesionales comprometidos y conocedores de la misma y no dirigentes elegidos en función de su afinidad política a quien tiene la capacidad de ponerlos a dedo. informativos en Tele la falta de agua, la sequía y la plaga de conejos... ...van a reducir este año la cosecha del melón de Carrizales... ...según ha señalado hoy el presidente de la comunidad... ...Fernando Antón, tras la firma del convenio de colaboración... ...que ha tenido lugar en el Ayuntamiento... ...y esto es lo que ha dicho de los problemas... ...por los que atraviesa esta entidad. ...todavía faltan... ...lo que creo que va a ser muy importante... ...tanto para la comunidad de regantes de Carrizales como para... Pues en un principio teníamos una previsión de sobre los... ...350.000, 400.000 kilos... ...pero seguramente eh, será menor... ...porque estamos teniendo aparte problemas de, de agua... ...muchos problemas con, con una plaga de conejos... ...que se está extendiendo por, no, por, por gran parte del, del campo de Elche... ...estamos regando con, con eh, drenajes de Dolores... ...que es un agua muy mucho de mucha peor calidad de lo normal y entonces también eso se, se nota en la, en la cosecha, hay mucha menos cosecha, porque el, el cultivo sufre mucho más, sobre todo por la, el tema de la salinidad. Saldrá un melón de mucha calidad, pero al, al, saldrá menos producción. El Ayuntamiento con este convenio destinará 1500 euros a la comunidad para financiar el acto que tendrá lugar la próxima semana de inicio de la temporada de recolección del melón de Carrizales, que contará con la presencia de la Consellería de, Cult de Agricultura, según con la consejera de Agricultura, según ha señalado el edil de Medio Rural Antonio García. Lo que creo que va a ser muy importante tanto para la comunidad de regantes de Carrizales como para el Ayuntamiento de Elx ese apoyo institucional que da Eh, ...la presencia de la consejera aquí... ...de cara sobre todo a reivindicar... Eh, ...que tengamos un parque agroalimentario en esta zona... ...en Carrizales y reivindicar este modelo... ...de agricultura sostenible que está realizando... ...la comunidad de regantes. Hablamos ahora del desalojo de los placeros... ...del viejo mercado central... ...el concejal del área, Carlos Sánchez... ...ha dicho que siguen intentando que la actividad... ...se traslade a la Plaza de Madrid o la de Barcelona... Ha explicado que todos han recibido ya las notificaciones de desalojo, por lo que ahora ha comenzado la cuenta atrás, ya que en cuestión de 10 o 15 días deben abandonar el viejo edificio y si se niegan, el edil espera cumplir con los plazos por la caducidad de las concesiones y que el desalojo no tenga que realizarse a la fuerza con la intervención de la policía. Le escuchamos es todavía faltan no sé 10 15 días eh, espero eh, espero que, que podamos tener un, bueno, un traslado de actividad de forma pacífica Y seguimos con más asuntos. Tal y como informamos ayer, la secretaria autonómica de Servicios Sociales vino a Elche, Elena Ferrando, y anunció que la Consellería de Políticas Inclusivas ha otorgado más de 4 millones de euros a los centros de atención a personas con diferentes discapacidades o diversidades funcionales del Valle Vinalopó, aumentando así en un 42% su importe respecto a 2015. Este dinero permitirá a ASFEME, la Asociación de Enfermos Mentales, poner en marcha su centro de día EFEME. ...y la residencia tras 15 años de reivindicación... ...para los que recibirá más de 350.000 euros... ...a los que hay que sumar 190.000 para las viviendas tuteladas... a ...Aspanias, la Asociación de Atención a las Personas... ...con Discapacidad Psíquica... ...verá incrementada su aportación en 78.000 euros... ...y la Fundación Salud Infantil... ...recibirá por primera vez 275.000 euros... ...para seguir ayudando a niños y niñas... ...con problemas en el desarrollo de su primera etapa... Ya se conocen los datos del paro del mes de junio y son positivos en Elche. Al igual que ha ocurrido en todo el país, el desempleo en la ciudad se redujo de forma considerable en 504 personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que junio siempre ha sido uno de los mejores meses del año para el empleo, sobre todo por las contrataciones en el sector turístico debido a la temporada estival y por el inicio de la temporada en la industria del calzado de Elche. Por tanto, para UGT la reducción del desempleo sigue siendo estacional y la contratación temporalmente, y precaria. Este sindicato sigue apostando por un cambio de modelo laboral para alcanzar el empleo estable, de calidad y con derechos. En Elche, a fecha de hoy, la cifra de parados apuntados en las listas del Servef alcanza los 24742 desempleados. Informativos en TeleElche Radio Marca. Esta misma tarde se realizarán las votaciones en la sede del Partido Popular de Elche para elegir al presidente o presidenta. Un total de tres candidatos se presentan para presidir el partido con el fin de prepararlo de cara a las próximas elecciones municipales de 2019, donde los populares quieren recuperar la alcaldía. La actual presidenta Mercedes Alonso vuelve a presentarse para su reelección y en su lista le apoyan de los nueve concejales de su grupo, como son Erika Sánchez, Vicente Granero y Justino Delgado, mientras que Pablo Ruz, el actual secretario general del partido y concejal, también ha presentado su candidatura en la que cuenta con los apoyos del resto de concejales del grupo, Loli Serna, Manoli Mora, Luis Ángel Mateo y Antonio Luis Martínez Pujalte. La tercera candidata que opta a la presidencia, como ya lo hizo en la última asamblea celebrada hace cinco años, es Enriqueta Seller. Las votaciones las perdió, pero impugnó los resultados porque denunció supuesta compra de votos y manipulación en el censo de militantes. Pues Daniel, en estos momentos acaba Enriqueta Seller de hacer un anuncio por redes sociales comunicando que retira su candidatura unificándola a la de Pablo Ruz. Dice que es lo mejor para el Partido Popular de Elche y que se sienten orgullosos de formar parte de un partido unido que espera que nazca... ...esta misma noche, tras el resultado de las elecciones. Continuamos con más asuntos, las 13 oficinas OMAC de Elche... ...cuentan desde hoy con una nueva imagen. Y es que el Ayuntamiento ha renovado los logotipos para hacerlas más atractivas de cara a los usuarios. También se han añadido los horarios de apertura con un diseño más moderno y visual. El edil de participación, Felipe Sánchez, ha explicado que las placas anteriores estaban muy deterioradas y han querido modernizarlas. Bueno, al final eh, era una cuestión práctica, teníamos las placas muy deterioradas, eh, de la, las diversas oficinas de, de OMAC, eh, son tres oficinas, las que tenemos en total, y bueno, de, de, ya que teníamos que cambiarlas, decidimos darle un poquito de nueva vida al diseño de OMAC, en este caso la empresa ha sido una empresa licitana, SENT, eh, que ha hecho un un diseño que para mí es bonito, eh, siendo continuista con la línea anterior, que era también una las letras en colores, pero bueno, dándole un diseño más moderno, más actualizado, con este, este empaque, podríamos decir, no también aprovechando la nueva imagen del ayuntamiento. Hemos aprovechado también para realizar eh, lo que sería la información horaria, cada oficina tendrá su, su información horaria eh, tal y como está aquí, en este en este caso. El nuevo logotipo ha sido realizado por una empresa ilicitana... ...y refleja las letras O, M, A, C de la OMAC... ...en colores como son el azul, rojo, verde y amarillo... ...los dos primeros simbolizan los colores de Elche... ...y el verde el palmeral... ...según ha explicado uno de sus responsables... ...José Daniel Expósito. Sí, al final los colores lo que han sido son los colores de Elche... ...la bandera de Elche... ...y el verde, bueno, la palmera y un sí. poco lo que más nos representa... ...lo que hemos querido también es que la letra no fuera una letra seria... o ...una letra que al final transmitir a lo que no quería transmitir a la mamá que es seriedad o falta de afecto a las personas así lo que hemos que hacer es muy orgánico algo que la gente se sienta cómoda que se siente identificada. Así. El rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor, ha presentado hoy la memoria de responsabilidad social de la Universidad en el periodo 2014-2015. En el ámbito económico ha destacado la transparencia en las cuentas y el plan de auditorías. Respecto a las actuaciones sociales, ha resaltado los programas de salud e igualdad de la UMH y también ha explicado las ventajas que supone el proyecto UMH Emprende para el conjunto del municipio. En el ámbito medioambiental, esta universidad es pionera, aseguran, en gestión de residuos y reciclaje... ...también Jesús Pastor ha hecho balance del último curso escolar... ...en el que ha destacado el programa de inglés gratuito Iris... ...y ha anunciado que se espera hacer algo similar... ...con el valenciano para el próximo año... ...y por último ha destacado... ...la buena posición de la UMH... ...respecto a otras universidades nacionales... ...y cree que van por el camino correcto. Digamos que estamos en el buen camino... ¿eh? ...estamos haciendo cosas... ...que nos dan visibilidad... Eh, ...que son objetivamente interesantes y eh, que nos permiten estar digamos bien ubicados de cara a la captación de nuevos alumnos. Eh, no hay que olvidar que nuestros clientes son los estudiantes. Pues estos mismos logros también destacó ayer el presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Borja, quien ha finalizado su mandato el pasado 24 de junio, tras nueve años en este cargo. Ayer acudió al acto de clausura de curso y aprovechamos para preguntarle por su despedida. Pues bien, Paco Borja señaló que ha sido un honor haber contribuido a que el campus haya crecido y a que la UMH esté muy bien posicionada en los rankings de las mejores universidades en cuanto a investigación, innovación... ...o índice de empleabilidad de sus egresados, le escuchamos. Yo creo que positivo, pero tendréis que juzgarlo vosotros, positivo porque vemos aquí un campus inmenso... ...que lo adornan también cuatro campus más en las ciudades de Altea, San Juan, Elche y Orihuela... ...y no hablo del de África porque es emotivo... En consecuencia, yo veo que el continente es bueno y en el contenido todos sabemos que la Universidad Miguel Hernández ha llegado a cotas altas y figuramos en los mejores rankings de investigación, de innovación, de empleo, en definitiva. Estamos muy contentos y yo, lógicamente, muy contento y ha sido un honor para mí ser presidente de esta entidad tan importante. Y hoy se ha presentado la programación del Gran Teatro para los meses de septiembre a enero, que incluye teatro, danza, música y humor. La concejal de Cultura, Patricia Maciá, ha presumido de programación porque dice que con la mitad de presupuesto de otras ciudades, Elche es la que más obras programa de toda la comunidad valenciana. Entre las obras se encuentra la autora de Las Meninas, protagonizada por Carmen Machi y que llegará a Elche el 1 de octubre el espectáculo de magia de Anthony Blake el 12 de enero... ...Antonio Carmona actuará el 21 de octubre... ...según los datos del circuit teatral Valenciá... ...Elche es la ciudad que más obras de teatro y danza programa... ...algo que ha destacado la edil Patricia Maciá... ...quien ha recordado que el Gran Teatro... ...tiene un presupuesto inferior a otras salas de la provincia. Tengo que decir además, eh, por añadir... ...que según el informe que emite el circuit teatral Valenciá... ...Elche... Es la primera población de las 71 ciudades que lo integran en número de funciones de teatro y danza y la que proporcionalmente menos dinero gasta, sin incluir además las actuaciones musicales que se programan, tanto en 2015 como en 2016. Además de que es el teatro, eh, es, eh, el gran teatro, es eh, el lugar o es la ciudad que más eh, compañías valencianas contratan. Y por último recordamos que el plazo para pedir el bus lliure, la gratuidad del servicio del autobús para estudiantes menores de 26 años, se inició el pasado sábado y estará abierto hasta el próximo 31 de octubre. La concejal de movilidad Esther Díez ha recomendado a los estudiantes y sus familias a realizar los trámites para pedir el bus lliure de cara al próximo curso escolar con el fin de garantizar que sus tarjetas estén renovadas. Los requisitos para poder acceder a la gratuidad del bus es ser estudiante y que la unidad familiar no supere los ingresos máximos establecidos en el IPREM. Empezar ya a realizar los trámites para la exención del próximo curso 2017-2018 para garantizar que sus tarjetas estén renovadas cuando finalicen las de este curso. Toda la información sobre la documentación requerida y el impreso de solicitud la pueden encontrar en el área de movilidad de la web municipal. Recordamos que estas ayudas están dirigidas a unidades familiares cuyos ingresos máximos no superen los índices establecidos en el IPREM. Y llegamos ya al tiempo de Vicente Bordonado. Buenas tardes. Muy buenas tarde. tardes. ¿Qué previsión meteorológica tenemos para esta tarde y mañana? bueno pues Continuamos con la estabilidad atmosférica después de una mañana con intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo. A lo largo de la tarde seguiremos viendo alguna nube aislada y en el último tramo nubosidad de tipo alto en aumento que nos anunciará cambios de cara a las próximas jornadas. El viento seguirá soplando flojo puntualmente moderado de componente este con rachas en torno a los 30, 35 o 40 kilómetros por hora y las temperaturas máximas previstas para hoy similares a las ayer valores en torno a los 28 o 29 grados. En estos momentos en la estación meteorológica de Telaez contamos con una temperatura de 26,6 grados y para mañana jueves con la aproximación de un embolsamiento de aire frío, una dana de presión aislada en los niveles medios y altos de la troposfera, adentrándose por el oeste de la península, tendremos una jornada marcada por la abundante nubosidad. Cielos bastante nubosos durante buena parte del día incluso durante la primera mitad del día no descartamos la posibilidad de alguna precipitación muy débil y muy localizada predominio de viento flojo de componente este temperaturas máximas de 29-30 grados mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 22 o incluso los 23 grados el viernes quedarán restos de inestabilidad atmosférica por la tarde ambiente soleado y ya durante el fin de semana cielos despejados y temperaturas máximas que van a rondar los 30 grados Gracias Vicente y recuerden que estas y más noticias como la que acabamos de dar de última hora la retirada de la candidatura de Enrique ayer pueden tenerlas en teleelch.es y ahora les dejamos con la información deportiva con Adrián Egea Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche En Teleelch Radio Marca Elche en punta ...la información deportiva con credibilidad... ...con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días... ...bienvenidos a una nueva edición de el en Punta... ...en este miércoles 5 de julio de 2017... Para hablaros de la información deportiva, en clave Frank Verde, hoy además con presentación. La presentación del nuevo delantero del Elche, Lolo Pla, que ha tenido lugar hoy en el Martínez Valero. A las once y media ha salido el jugador a comparecer ante los medios y después ha posado por primera vez con la camiseta Frank y Verde. Hablaremos de ello y de mucho más aquí en el Elche en Punta de Hoy. Ya puedes escucharnos en el 101.4 FM en tu radio y también en la TTT si pones Teleels. Y por supuesto desde cualquier parte del mundo con... Eh, en nuestra página web tele.es, nuestra aplicación móvil para dispositivos Android y también la aplicación Tuneir. Sin más, vamos ahora con los titulares para ver de qué hablaremos, de qué hablaremos en el programa de hoy. El media punta de 24 años, Lolo Pla, fichado por el Elche procedente del Toledo. La temporada pasada marcó 14 goles en las filas del equipo castellano Manchego y Raba, y llega para reforzar el ataque del conjunto frangiverde. De hecho, es el primer refuerzo en el ataque del Elche en lo que va de verano. Lolo Blau, un jugador experimentado en los playoffs, ha asegurado que la clave para llegar a la promoción es durante la temporada no pensar en que el playoff está ahí, ir partido a partido aunque suene atópico. Además el jugador se ha mostrado alucinado su llegada al Martínez Valero, ha asegurado que está en una nube después de ver el estadio, las instalaciones y de saber la afición que tiene el Elche Club de Fútbol y ante la que jugará y marcará goles en esta temporada que arrancará en agosto en segunda división B. Otra de las cosas que he dicho es que para él será un placer jugar con Nino y aprender de uno de los mejores delanteros que ha habido en la segunda división y que será un privilegio tenerlo como compañero en la delantera franjiverde. Y también hemos hablado con el director deportivo del Leche para repasar la actualidad del mercado franjiverde y además ha dicho prácticamente descartado a Luis Pérez y a es cierto que con Luis Pérez... El Elche va a iniciar, digamos, acciones judiciales contra el jugador porque no se presentó a la firma del contrato que según el club defiende que todavía tiene. Y a Pellegrin, bueno, pues al no recibir todavía respuesta concreta sobre la oferta que le hizo el Elche, Jorge Cordero ya deja dejado prácticamente sentenciada la continuidad de la no continuidad del central, aunque eso sí aún no cierra del todo la puerta. Escucharemos voces de protagonistas con Lolo Plan en su presentación y también con el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, en la edición de Elche en Punta de hoy, miércoles 7 de julio. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y regresamos enseguida para escuchar las voces de los protagonistas en el programa de hoy. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final, toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. ¿Imaginas tu nueva cocina? Hogar Mobiliario amplía su exposición y presenta en exclusiva Cocinas Santos. Visita el showroom atendido por un equipo multidisciplinar y descubre las últimas tendencias en el mundo de las cocinas. Descubre Cocinas Santos en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche.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 ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y, si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura, confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresista, la solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre. Limpieza Sagulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpieza Sagulló. No lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Este verano en Aquapar, contamos contigo Refréscate y pasa el día en tu parque favorito de este verano, Aquapar Compra tu entrada anticipada en aquaparrojales.es Hoy también te esperamos en Aquapar, Ciudad Quesada, Rojales Contamos contigo para refrescarte Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea Seguimos en el en Punta en esta edición de miércoles 5 de julio hablando de Lolo Pla, el último fichaje del Elche, séptimo fichaje, el primero en el ataque que ha hecho el conjunto Franji Verde que se anunció ayer y es que Lolo Pla llega del Toledo, es un jugador humede a punta, nacido en Mérida hace 24 años, firma por tres años por el conjunto Franji Verde tras marcar 14 goles en 24 partidos la pasada campaña en el equipo castellano-manchego. Hay que decir que Lolo Pla se formó como futbolista en la cantera del Valladolid Incluso debutó en la primera división con el equipo Pucelano a los 19 años. Después se eh, formó equipo con Benfica, ludo Lugo y Cádiz, con ascenso en segunda división incluido en el conjunto andaluz. Hasta que recaló el pasado verano en el Tóledo eh, para jugar en segunda división B. Tanto en Cádiz como en Toledo jugó playoff en Cádiz. Incluso ascendió, por lo tanto, su nombre hombre experimentado en esas lides Precisamente en el Toledo jugó con el que hoy también es franjiverde, Adrián Jiménez, que todavía no ha sido presentado. Lolo Plath firmó su contrato ayer por tres años con el Elche junto al presidente Diego García y se convierte, como decimos, en el primer refuerzo de ataque que ficha el club este verano. Eso sí, con permiso de Nino, con su renovación, al que bueno podemos considerar un refuerzo de lujo en segunda división vera continuada del cañonero de Vera. Hoy ha sido presentado a las 11 en el Martínez Valero y así lo ha presentado el director deportivo, Jorge Cordero. Le escuchamos. Bueno, estamos en la presentación de Lolo Pla, eh, nuevo jugador del Elche para la próxima temporada. Y bueno, es un jugador que te, te puede jugar de, en varias posiciones en ataque, puede jugar en punta, puede jugar de, de segundo punta, puede jugar en eh, también en momentos, eh, en un partido también puede jugar escorado una banda, o sea que es un jugador que en ataque nos puede dar diferentes opciones. Y bueno... Eh, la verdad que el fichaje de Lolo ha sido un, un fichaje que la verdad que ha costado mucho trabajo porque tenía bastantes propuestas de otros equipos y bueno, al final haciendo un, un trabajo con él y hablando con él e intentando hacerle ver que este era un gran proyecto, pues eh, al final lo hemos convencido y es nuevo jugador nuestro. Yo eh, hablo de un jugador que ya conozco, que ya lo firmé en el Cádiz la temporada 2014 por lo que sé que lo que nos puede dar y creo que incluso desde aquella fecha que yo lo firmé hasta ahora creo que ha, ha evolucionado como jugador. La pasada temporada jugó en el Toledo, eh, hizo 14 goles, eh, jugó 24 partidos y la anterior fue la aquella del Cádiz, donde jugó 31 partidos partidos y hizo 9 goles, donde consiguió el, el ascenso segunda a segunda divisional. Por lo demás es... Como jugador eh, esperemos que demuestre todo lo que lleva dentro, como persona sé el valor que tiene, por eso para mí también es un, un motivo fundamental también para, para su fichaje. Y nada más, darle la bienvenida, desearle mucha suerte, que, que entre todos y siempre eh, que predomine el equipo por encima de las individualidades, que nos aporte eso que él tiene y, y, y que tenga mucha suerte. Ahí teníamos la presentación que hacía el, el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, del nuevo futbolista, el eh, Lolo, Lolo Pla. Eh, como bien dice el director deportivo del Elche, lo conoce, fue que lo firmó para el Cádiz y con el que consiguió luego el ascenso a la segunda división antes de recalar en el Toledo la pasada temporada. Damos ya voz a Lolo Pla, el nuevo atacante del Elche Club de Fútbol, y lo primero que le preguntábamos es por qué el Elche, por qué se ha decidido por el conjunto frangiverde entre las ofertas que tenía disponibles el atacante de Mérida. Le escuchamos. Buenos días a todos, eh, en primer lugar muchas gracias a, a Jorge y a al Elche por, por la confianza que ha depositado en mí en estos días, porque bueno, eh, como ya dice ha sido un fichaje largo, porque eh, estábamos hablando de hace bastantes días, pero al final lo importante es que se ha conseguido y bueno, y porque el Elche, creo que, que la magnitud de este club eh, está a la vista, no, no voy a descubrir nada y bueno, y porque conozco también a Jorge, sé cómo trabaja y Y y que bueno y que creo que, que el equipo es circunstancial, que esté en segunda B Creo que, que no es que esté en segunda, sino que el equipo tiene que estar más arriba Entonces bueno eh, vamos a ir poco a poco y primeramente pues intentar eh, conseguir eh, estar el equipo más arriba Seguimos hablando con Lolo Pla, le preguntamos que concreta cuál es su posición Porque durante los últimos eh, dos años ha sido un jugador goleador, atacante Marcó 9 goles en el Cádiz, 14 goles la temporada pasada en el Toledo estoy viendo estadísticas, 5 de penalti, además varios en los últimos minutos, goles que valieron puntos para el Toledo como con victorias, eh, por ejemplo, estoy viendo un, un penalti en el 89 que marcó ante la Morevieta, 1-2 ganó el Toledo, rescató un punto ante el filial del Bilbao Athletic. Eh, con un gol del año 89, luego eh, otro penalti ante la arena en el 89, le dio la victoria al Toledo 1-0. En fin, parece que es un buen lanzador de penaltis y que incluso no le da miedo lanzarlos en esos últimos minutos, que es cuando más pueden tenerle las piernas a un futbolista. ¿Cuál es la posición concreta de Lolo Pla sobre el terreno de juego? Le escuchamos. Me considero más media punta que puedo jugar como un delantero puro, o sea, más la, la cosa al revés. Va a su media punta que puedo jugar como delantero puro. Pues la verdad que para ser media punta tiene ese gol que es necesario para esos jugadores de la segunda línea. Ahora llega un, pro un proyecto de Elche en segunda división B. Un proyecto nuevo, pero en el que va a tener las cosas difíciles. Quizá no en el terreno de juego, pero sí en cuanto a la presión. Porque el Elche ha bajado, todos lo sabemos, después de dos años difíciles, el ambiente está bastante caldeado y hay tiene muy difícil encandilar una afición que está pues un poco cansada, ¿no? de todo lo que ha ocurrido en el chequeo de fútbol y nadie nadie mejor que Lolo Pla para saber eh, lo difícil que es salir de Segunda División B. Lo consiguió con el Cádiz y el año pasado se quedó a las puertas con el Toledo. Sí, la Segunda B por por desgracia es muy es muy complicada. Bueno, eh, nada es fácil, pero pero la Segunda B en sí pues hay equipos muy duros eh no vale con el nombre, creo que, que, hay que hay que plasmarlo en el campo. Y lo que ha dicho Jorge está está bastante bien, que da igual las individualidades. Hay que hacer un equipo mucha unión desde el principio para, para que al final se vean los éxitos. Y, y creo que esa va a ser la clave, eh, estar todos unidos y, y que por encima de todo predomine el nombre del Elche. Y la verdad es que Lolo Pla, eh, desde que salió del Valladolid, estuvo seis años en su cantera, hasta debutar en la primera división con el conjunto pucelano, no ha conseguido encontrar acomodo en ningún equipo, pese a sus números nada desdeñables. Del Valladolid será el Benfica, no se hizo un hueco en el conjunto portugués, luego marchó al Lugo en segunda división, con 23 partidos anotó tres goles, decidió marcharse a segunda B de la mano de Jorge Cordero al Cádiz, allí en 31 partidos anotó 9 goles, luego tampoco se quedó en Cádiz en segunda división, sino que se marchó al Toledo, 24 partidos, 14 goles, Y tiene eso, ¿no?, este jugador que parece que no acaba de, de acomodarse en un equipo concreto. Le preguntamos al respecto eh, si tiene alguna explicación para ello. Sí, la segunda vez, por, por desgracia, sí, siempre ha habido cesiones de por medio. Bueno, en Valladolid pasé seis años y, y bueno, eh, esas son circunstancias del fútbol. Al final eh, hay veces que no depende de uno mismo y, bueno, se ha dado así y, y esperemos que, que estos tres años pues sean aquí y si pueden ser más, ojalá. De hecho el propio jugador se había involucrado en una operación eh, bastante eh, eh, extraña Cuando dejó de pertenecer al Benfica fue porque pertenecía al Necaxa el pasado verano Pero este equipo de México le cedió al Toledo para que siguiese jugando en segunda división B Ahora ya no pertenece al Necaxa sino que pertenece al Elche Pero le preguntamos por ese extraño episodio pertenecía a ellos y, y bueno, se dio la circunstancia de que Eh, había que salir de Benfica, la, la situación fue así y bueno, pues pertenecía a ellos y, y, y ahora ya no, allá al Elche. Y como decimos, el futbolista firmó ayer su contrato por tres temporadas con el Elche Club de Fútbol, eh, un, una, un contrato que parece apostar por su continuidad en el, en el conjunto franjiverde, todo está por ver, también habrá que ver su rendimiento sobre el verde con la zamarra del Elche Club de Fútbol a las órdenes de, de Vicente Mir, pero lo cierto es que llegó ayer al estadio, firmó su contrato y nos ha reconocido que en el supermercado del club ha alucinado, las instalaciones le han parecido espectaculares y que cuanto... Eh, ...pisó el estadio y demás iba con su padre... ...y que ambos se alucinaron con las instalaciones... ...el estadio y todo lo que conlleva... ...jugar en el Elche Club de fútbol pues lo escuchamos de sus palabras. A ver yo... ...yo nunca había estado en Elche... no ...ha coincidido que en los años que he estado... No, ...no he venido aquí... ...y cuando me decía Jorge... ...vente aquí que de verdad que aquí vas a estar bien... ...que esto, esto está súper bien... ...que es muy bonito todo y que, y que va a ir súper bien... ...no me lo esperaba así... ...la verdad que ayer cuando me enseñaban el estadio... ...y todas las instalaciones creo que, que estaba en una nube, no yo estaba con mi padre y decía, pero esto no puede estar en segunda vez en la vida, entonces creo que, que tanto yo como todos los compañeros que vengan nos tenemos que encargar de que este club como mínimo esté en segunda de momento y, y bueno, para mí jugar ante, ante este estadio y ante la afición, pues creo que, que es un motivo extra muy bueno, no, no tiene que ser porque eh, la presión que te, que te puedan meter siempre es muy buena y, y creo que, que nos va a venir muy bien. Luego le preguntaremos en concreto por esa presión, porque va a existir, pero sí que es verdad que para jugadores de segunda división B, que la mayoría no están, no están habituados a jugar en estadios como el del Elche, pues impresiona y sobre todo pues motivará. Aunque aquí motivará tanto a, a jugadores locales como a rivales el venir a jugar un escenario tan, tan bonito como es el Martínez Valero. Seguimos hablando con Lolo Pla y le preguntamos eh, qué supone para él jugar en el Elche Club de Fútbol y reconoce que es una muy buena oportunidad para seguir progresando en su carrera futbolística. Está claro que las aspiraciones tienen que ser las máximas y, y que no se puede parar eh, bueno eh, yo estoy aquí para, para intentar dar lo máximo de mí intentar aportar al equipo eh, lo mejor de mí y que, y que así sea y vengan los resultados entonces bueno qué mejor plaza que esta. ¿Qué mejor plaza que el Martínez Valero para jugar? Pues la verdad es que, dada cómo se han dado las circunstancias, pues la verdad es que sí. ¿Qué mejor sitio para seguir progresando que el Martínez Valero y ayudar a Leche a regresar al fútbol profesional, que es lo que todos queremos durante este año? Le recordábamos, eh, porque el año pasado tuvo una lesión de pubis en el, en el Toledo que le impidió jugar varios partidos y es una de esas lesiones extrañas, eh, duraderas, que no acaban de, de irse eh, si no es con el tiempo y con mucho y con mucho esfuerzo. Le preguntábamos si arrastra todavía esa lesión, si hay que preocuparse porque... Eh, ...se pierde algunos partidos por esta dolencia... ...o si por el contrario está ya superada. Eh, bueno, empecé, fue sobre octubre... Y, ...y ya están ya han pasado las molestias... ...o sea, yo me encargo de que no haya... ...porque eh, diariamente tengo que hacer el trabajo... ...antes de entrenar, después... ...y bueno, eh, para eso tenemos el, el cuerpo médico... ...que es bastante bueno... ...y, y se encargará también de, de estar a tope... y ...pero bueno, que, me, que se quede la gente tranquila... ...que estoy bien, que no... Pues sí, tranquilidad, porque la verdad es que las lesiones en el pubis son bastante complicadas, largas y costosas de, de superar y para eso pues hay que hacer un trabajo que no se ve, que no es sobre el césped, sino horas y horas en el gimnasio haciendo trabajo específico, no solo para, para recuperarse, sino también para los que no la sufren, para, para evitarla. Seguimos hablando con Lolo Pla y le preguntamos qué supone para él jugar con Nino. Recordemos que el cañonero de Vera decidió renovar con el Chacruz de fútbol, hace dos de, el, no, el pasado lunes eh, se hacía oficial esa renovación y ahora pues competirá por un puesto en, en ataque con Lolo Pla, aunque bueno no es más media punta que, que punta como ese Nino, pero Nino dado con el paso de los años ha podido retrasar un poquito más su posición, incluso también podrían entrar ahí en competencia para jugar como segundo delantero. Pero desde luego Lolo Plano se toma esto como un enfrentamiento, todo lo contrario, competencia y aprender de lo que puede aprender de, de un jugador tan veterano y, entre comillas, mitológico en el fútbol español, sobre todo la segunda división, como el frangiver de Nino. Bueno, más de tenerlo como compañero creo que, que es un placer y, y lo que tengo que hacer es aprender lo máximo de él porque bueno, Eh, los números la balas ¿no? eh, creo que, que es espectacular los números y tanto eso como como yo no lo conozco personalmente pero bueno voy a tener la suerte este año ojalá de, de estar junto a él y, y aprender lo máximo creo que que así es como como se conseguirá el, el éxito Y también preguntamos a Lolo Pla, consciente el de que el objetivo es llegar al play-off esta temporada y ascender eh, cuál es para él la clave para llegar a la promoción recordamos que la ha jugado dos veces con el Cádiz la jugó en 2016 ascendió segunda división y la pasada temporada también la jugó con el toledo pero se quedó a las puertas de ascender a la categoría de plata. ¿Cuál es para Lolo Pla la clave para que el Elche este año consiga llegar a la promoción? Le escuchamos Bueno, eh, la clave yo creo que es Primeramente olvidarse del play-off hasta que no llegue. Creo que, que sí, que la meta es quedar primero, pero pero hay que olvidarse del play-off ahora mismo porque no es no es cercano, o sea, cuando llegue el play-off hay que olvidarse de la liga, entonces hay que ir paso a paso con humildad, con, con mucho trabajo, somos el, el Elche, pero pero sí que es verdad que, que eso da igual, que al final hay que ir a, a todos los campos y que no toda la jornada, ojalá todas las jornadas jugáramos aquí en el Martínez Valero, pero para hay que jugar hay que jugar fuera y hay que ganar. Entonces creo que es muy importante ir partido a partido el tópico que se dice, pero pero es muy importante tener los pies en el suelo y ir poquito a poco. Ese, yo creo que es la, la mentalidad que tenemos que debemos de tener y, y que nos llevará a los éxitos. Y por último, con Lolo Pla le preguntábamos también sobre si es consciente de la presión que va a tener esta temporada por lo que por lo que decimos que el Elche ha bajado de segunda división B, es un claro candidato a, a subir, todo lo que no sea llegar al play-off y ascender será un fracaso, será alargar la agonía del Elche Club de fútbol, que recordemos, no solo por lo deportivo, también por lo económico, porque permanecer en segunda B más de una temporada o incluso más de dos, eh, si alargamos un poco el chicle, podría ser catastrófico para la economía del club y por ende acabar en, en, en un final, pues la verdad que, que no, no nos gusta a nadie. Y también en cantidad una afición que está cansada después de los eh, las últimas temporadas siénntelo lo la, esa presión ¿Creo que podrá superarla esto es lo que nos dice sí a ver eh, no es fácil la gente se, es respetable que la gente esté así no porque bueno al final cada año pues se lucha por un objetivo y, y por desgracia este pues se ha descendido creo que, que lo que hay que tener es tranquilidad hay que estar en eh, no hay que pensar más allá, sino ir temporada a temporada. Ahora esta, la meta es, es ascender, pero primeramente la meta es estar arriba. Y si seguimos, pues la meta es ganar partido a partido. Entonces, pues poco a poco. Pues la verdad que el mensaje de la mentalidad de, de Lolo Plas claro, partido a partido, no pensar en el, en el play-off y los aplausos, ganárselos sobre el terreno del juego. Hay que decir que en su presentación ha habido una, una imagen bastante bonita, porque han estado allí niños de, del campus de leche y también del, del colegio Eh, Miguel Hernández y... Perdón, Miguel de Cervantes y se una foto ahí, habían pues, 50 o 60 niños más o menos, le han dado brazos, le han dado ánimos, le han pedido incluso que vese el escudo y lo Plá con una sonrisa los ha recibido todos y se ha fotografiado con ellos en la primera vez que ha pisado el Martínez Valero con la camiseta del Elche Club de Fútbol. Deseamos que marque muchos goles durante la temporada y que sirvan para que el Elche se pues, eh, vuelva a donde tiene que estar, que no es otro que el fútbol profesional. Hacemos una pausita más y escuchamos al director deportivo del Elche, Jorge Cordero, sobre la actualidad del mercado de fichajes en el Elche Club de Fútbol.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 ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Ven a probar los mejores arroces y nuestro caldero de tabarca. Carnes, pescados, en cocina El Chef Tarik. Menú diario 8 euros y fines de semana 10. Además, comida para llevar por encargo. En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. En calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina calle Diagonal. Reservas al 628-628. 358 Este verano que nadie te lo cuente. Disfrútalo, vívelo, postúrealo, porque este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Innova Ocular Clínica Doctor Soler. Este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Ni te lo pienses control, parece que el impacto de un asteroide es inminente, corto. Cuando tienes mantenimiento seguro, cambio de cuatro neumáticos y todo incluido, no hay nada que te preocupe nuevo Volvo V40 de 2 por 290 euros al mes y iba incluido, a 48 meses y 60.000 kilómetros con Volvo Renting privado hasta el 31 de julio aportación inicial de 3.630 euros iba incluido, más en volvocars.es Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042 Alicante. Solo hemos dejado pasar un anuncio, para recordarte que con nuestra tarjeta Amigo Tu cirugía puede salirte gratis. Este verano es tu verano. Y en Innovo Cular Doctor Soler lo sabemos. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con cuatro años de garantía, cuatro años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En elche, Petrer y en serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. No es lo mismo que te escuche mil... ...que más de 60.000 tele el radiomarca tu mayor escaparate publicitario destaca tu empresa por encima de las demás 101.4 fm el dial de la radio que también se oye por televisión y web tele el radiomarca 100% elche infórmate en el 96 621 y Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¡Qué va! Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquileres y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt. Especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta, hemos escuchado las palabras de Lolo Plag, presentado como nuevo atacante del Elche el Club de Fútbol Este Media Punta de 24 años de Mérida, que viene de marcar 14 goles en 24 partidos con el Toledo la pasada campaña y que es el primer refuerzo del ataque frangiverde, insisto, con permiso de Nino y su renovación. Vamos a escuchar enseguida las palabras del director deportivo, Jorge Cordero, que ha repasado cómo está el mercado de fichajes para el conjunto frangiverde, y es que de momento el Elche ha hecho eh, siete fichajes en José Juan perdón, en portería, está José Juan que llegó del Lugo, este veterano portero que ya fue presentado, lateral derecho se fichó a Tecchio, justo antes del anuncio de Lolo Pla o sea, lateral derecho de, que, que llega del, de Ucan Murcia, luego en el centro de defensa de momento están Golobart, Ramán Golobart eh, Gonzalo Verdú y también Adrián Jiménez que también puede Actuar de lateral izquierdo una lateral izquierdo donde también está José Gabriel Peris Al que también hay que presentar Tiene que presentar el Elche en los próximos días Y es que Las vacaciones de los futbolistas acaban Porque el próximo lunes 10 tienen que volver A las revisiones médicas También estará en el extremo Liberto Aunque esto ocupará fichas sub-23 No ocupará ninguna de las 16 fichas profesionales Y arriba en ataque Pues de momento solo se cuenta seguramente Al 100% con Nino y con Olopla Luego hay muchos jugadores como por ejemplo Sori Kaba Javi, Jor y demás que deben hacer la pretemporada con el primer equipo para convencer a Vicente Mir de que tienen una, un sitio en el primer equipo y ocupar una de esas fichas sub-23 Vamos a escuchar a Jorge Cordero que también ha hablado hoy en el Martínez Falero repasando como digo ese mercado de fichajes franjiverdes y la verdad es que al Elche le faltan todavía muchas fichas por cubrir después de la desbandada que ha habido con el descenso de segunda división B al quedar muchos jugadores libres Y todavía quedan muchos fichajes por hacer. Jorge Cordero, ¿podemos esperar eh, más novedades en los próximos días o todavía queda tiempo para que el eche cierre su plantilla? Escuchamos al director deportivo. Bueno, en sobre el tema de las fichas de momento de momento hay tenemos siete ahora mismo 7 eh siete fichas, de momento tranquilidad. Liverto 9, ¿no? Sí, pero Liverto sub23. O sea que en el no, en el tema de las 16 fichas no, no ocupa plaza. Bueno, de aquí al lunes veremos, el mercado ahora mismo empieza a moverse realmente y ahora mismo estamos firmando lo que para nosotros eran prioridades. Ahora en el mercado salen muchísimos nombres y dan muchas vueltas, se abren nuevas opciones de otros jugadores que tenían unas expectativa y luego cambian cuando empieza la pretemporada y nosotros vamos a estar eh, con mucho… ser muy, muy cautos y, y, y saber lo que queremos. Entonces, estamos en medio de muchas negociaciones, eh, muchos nombres que suenan, pero también hay que tener paciencia porque el mercado es muy largo y te digo que siempre salen cosas interesantes y tampoco es bueno cerrar la plantilla de aquí al lunes. ¿Por qué? Porque cerrar la plantilla y luego te sale algo interesante a los 20 días y entonces hay que tener paciencia, ser cautos y saber lo que quiere ahora mismo, como te he dicho antes. Lo importante es elegir bien, pero creo que estamos formando… Eh, en cuanto a jugadores, jugadores con experiencia en play-off, con experiencia en segunda B, algunos con experiencia en segunda A, pero quiero insistir que por mucho que estén Lolo, Pla, Nino, todos los jugadores, Golobar, José Juan, que son muy buenos jugadores, pero que lo que tenemos que tener claro es que, que aquí necesitamos unión, que lo más importante, es ser solidario en el trabajo y ser muy humildes, porque por mucho que nos llamemos el Elche, por mucho que nos llamemos Lolo, Pla o Nino, no vamos a ganar ningún partido si no partimos de… ...de la humildad y del trabajo... ...porque eso no te hace ganar partido... ...el nombre ni, ni, ni los nombres... ...te hacen ganar partidos ser solidario... ...ser un grupo... ...y eso es lo que realmente me importa más que ahora mismo... ...me importa que, que hayan jugadores importantes... ...pero me importa mucho más... ...que tengamos un gran grupo en el, en el vestuario... ...y que seamos solidarios y que seamos sobre todo humildes. Pues sí, hay que tener paciencia en la confiación de la plantilla... ...porque como dice Jorge Cordero... ...no sirve de nada cerrar la hora y después en un, en un mes... ...tener una opción interesante y no poder incorporarla... Aunque bueno, de esto de, de estas eh, tantos fichajes y salidas en el Elche el Club de Fútbol, la verdad es que tenemos eh, bastante experiencia en las últimas temporadas. Seguimos hablando con el director deportivo del Elche y le preguntamos por cómo está el caso del delantero benja Benjamín Martínez, un delantero que la, la temporada pasada firmó 24 goles en 36 partidos con la cultural leonesa y que no cuenta eh, para su equipo tras el ascenso a segunda división B. Es un futbolista que nació en Sacuda del Vallés en Barcelona hace casi 30 años, los cumple el 23 de agosto que jugó en el, en el Barça B, en segunda división B, luego subió a segunda con el final barcelonista, después pasó al Girona, también jugó en el Córdoba, en Las Palmas, en el Sabadell, en el Yagostere, como decimos en la última temporada, en la cultura leonesa, donde ha cuajado, pues la verdad, como una buena campaña con esos 24 goles, y extrañamente no cuenta para su técnico, ...de la cultura leonesa en la segunda división. El director deportivo, lo vamos a escuchar ahora... ...Jorge Cordero, eh, reconoce que el jugador... ...está a punto de rescindir su contrato... ...y que el Elche está al acecho para... Eh, ...firmarlo e incorporarlo al proyecto de, ...de segunda división B y que forme ataque... ...con Nino. Escuchamos a Jorge Cordero... ...sobre Benja. Bueno, en el caso de los del... ...bueno. Bueno, Benja es un jugador que por... ...lo que sé... Eh, ...va a rescindir su contrato... Y bueno, el Elche está a la expectativa. Como en todos los jugadores importantes que pueden recalar en buenos equipos de segunda vez, estamos ahí. En el momento que venga ya finalice su contrato, recién da su contrato, yo te puedo decir que el Elche estará ahí. Igual que el Elche, muchísimos equipos, pero yo te puedo decir que el Elche está ahí, colocado. Pues en el momento que el jugador quede libre y pueda tomar elegir su destino, pues bueno, el Elche está ahí. Y también hay que valorar también un poco, pero estamos ahí colocados. También preguntamos a Jorge Cordero sobre la situación de jugadores jóvenes, pues como puede ser Javi Llor, que va a hacer la pretemporada con el primer equipo, y también otro nombre propio, como es el de Pellegrin, que todavía no ha respondido a la oferta del Elche Club de Fútbol, y Cordero, lo vamos a escuchar, prácticamente deja entrever que el Elche ya no, no no contará con él, aunque no cierra del todo la puerta. Escuchamos a Jorge Cordero. Bueno, en el caso de los chavales del filial, vengo diciéndolo continuamente, sobre todo a, a su agente representante y todo, yo. Son jugadores del Elche, en el caso de Javi por lo que hará pretemporada con el Elche en el primer equipo y a partir de que lo veamos, tanto el míster como los técnicos como yo, valoraremos tomaremos una decisión. O sea, que nosotros acabamos de llegar, no vamos a tomar ninguna decisión cuando ni siquiera empezó la pretemporada. Son jugadores del Elche, por lo que lo primero es el Elche. Eh, a partir de ahí, yo sé que hay varios jugadores de, del filial que tienen... Eh, no sé por qué me han llamado. Tienen ofertas de segunda división B, pero... Al igual que yo estoy esperando opciones de segunda A, pues otros clubes tienen que esperar lo que el Elche haga. Entonces, tendrá que tendrá que esperar hasta que nosotros valoremos si realmente, deportivamente, nos valen para el primer equipo. En el, en el caso de Pellegrin, bueno, mmm, tuvimos, le hicimos una propuesta, bien claro que lo sabe todo el mundo. Tuvimos un margen de espera, mmm, decidimos en, tomar una decisión y a partir de ahí… ...Pelegrín está ahí pero de momento ahora mismo no es, no es una prioridad para nosotros. Pues eh, yo creo que más de Agua, Pelegrín está ahí pero de momento no es una prioridad para nosotros... ...aún así le apretamos un poquito más al director deportivo del Elche... ...ha retirado el Elche la oferta a Sergio Pellegrín. Ahora mismo en, se le trasladó a Pellegrín que, que como no habían contestado... ...habíamos valorado otras opciones y de hecho firmamos a, a Golobar. Ahora que hay plazas que empezamos y vemos que no hace falta otro central... no ...sabemos que Pellegrini de la casa está aquí pues ya... ...junto con el míster si realmente interesa pues oye... Pues, ...volveríamos a intentarlo pero ahora de momento está en standby Y la última para Jorge Cordero le preguntamos... ...qué supone para el director deportivo que finalmente Nino... ...el cañedero de Vera haya decidido continuar en el Elche Club de Fútbol... ...en ese, en esa renovación que se oficializó antes de ayer lunes. Pues la verdad que muy contento porque es lo que queríamos... ...tanto el míster como yo que seguir aquí y... Y el jugador igual. Su primera opción siempre ha sido el Elche. Y la verdad que hemos pasado un fin de semana él y yo hablando. Y no es que tuviera dudas, pero lógicamente hay que entender al jugador. Ha hecho un gran gesto por el Elche Club de Fútbol, teniendo dos ofertas encima de la mesa de superior categoría. Yo me alegré mucho porque el Igenino creo que ha acertado, porque te queda en, un, en tu club, en un club que, que lo conoces bien. Y bueno y él está muy contento porque era su primera opción. Pero también hay que, hay que hacérselo valorar al jugador. Eh, no aceptar no, no, no aceptar ofertas de segunda y, y quedarse aquí para intentar eh, asumir este reto de volver a devolver al equipo de la liga de fútbol profesional soy aquí pues sí la verdad como dice el director deportivo del elche jorge cordero y que agradecer a Nino que haya rechazado ofertas de mayor calibre en segunda división y que se quede en el elche para eh, ayudarlo a volver a segunda división y es que como decía el propio nino hace unas semana ennas todo gol Después del mazazo que se ha llevado, tanto él como la afición como todo el entorno franjiverde con el descenso segunda de división B, está en deuda con el club y su intención es devolverlo al fútbol profesional. Así que Nino, un año más en el Elche Club de Fútbol, marcando goles en segunda B, en segunda, donde sea, pero marcando goles de franjiverde. Quedan 20 segundos para llegar a las 2 de la tarde, por tanto tenemos que despedir ya el programa de hoy. Nos hemos quedado con cosas en el tintero, con más que cosas que preguntarles a Jorge Cordero. Las escucharemos mañana en Elche en Punta de mañana jueves. Gracias por elegirnos un día más. Hoy os hemos contado la presentación del Oropla y hemos eh, repasado el mercado y la actualidad de la dirección deportiva de Elche con Jorge Cordero. Mañana volvemos con más información del Elche Club de Fútbol y en clave polideportiva. Son ya las dos. Nos despedimos. Gracias por elegirnos un día más para informaros sobre el deporte de Elche. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.